la comunidad estudiantil de la Universidad Villarrica. Yo soy Yari Hernández y aquí tienen el resumen informativo de las noticias para Conexión VR. Se entrevista a la psicóloga Mireia Tejeda de la Universidad Villarrica acerca del problema de déficit de atención y sus causas. Se llevó a cabo la conferencia latinoamericana dirigido al personal de las comunidades terapéuticas y de organizaciones de mutua ayuda. Esto se llevó a cabo en el Hotel Galerías Plaza. Entrevista a la psicóloga Ana María Miranda Cimarrón de la Universidad Villarrica, que dio información acerca de problemas de drogas. Se dio a conocer en una entrevista de semblanza la vida del delegado de Educación de la SEP, Fernando Arceaga Aponte. Esto fue el resumen de noticias para Conexión UBR.